Como saben, el Gallinero 2017, con esta tercera edición del Festival de Teatro Contemporáneo Independiente de Cabanillas. Ya sabéis que este festival tiene como objetivo principal acercar fórmulas teatrales no comerciales ni convencionales a nuestros pueblos, desarrollando la mayoría de representaciones a pie de calle gratuitas y en su mayoría para todas las edades. Y como saben, hoy a, la, a las 10 la, de la noche se representará la obra Mordrake, canción de cuna de la compañía Bendita、eh, Maldición, bajo la dirección de Ana c a b i l l a y Es apta para todos los públicos. Así que vamos a ya dar la bienvenida a Ana c a b i l l a a nuestros micrófonos para saludarla y que nos cuente un poquito cómo va a ir esta representación. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí、eh, pues viendo todo el programa de este festival tan importante que se acerca a e s t e Cabanilla, tercera edición. Y bueno, queríamos saber cómo tu compañía había,、eh, se había acercado a ese festival, cómo lo había conocido y cómo ha decidido presentar una obra. Pues a ver, a nosotros nos g u s t ó mucho el proyecto de acercar la cultura al pueblo, n ¿no? o、eh, descentralizarla d e las capitales y poder acceder a este tipo de teatro más independiente, acercarlo a los pueblos que normalmente no hay una vía de comunicación o no hay una vía pensada para、eh, acceder. n o Entonces nos pareció un proyecto muy interesante, mandamos nuestro dossier y nos seleccionaron. Así que、eh, estamos muy contentos, es el primer año que venimos al festival. Y además venimos con una obra muy especial que es Mordray Canción de Cunas, e un cuento gótico para todos los públicos que habla un poco de crecer, de enfrentarte al miedo, de los monstruos. Entonces creo que puede ser algo muy bonito, tiene mucha magia. El espectáculo, así que creo que va a ser una forma muy mágica y muy bonita de abrir esta tercera edición del festival. Bueno, pues vemos que, que realmente comenzar un festival, dar el pistoletazo de salida, siempre requiere p、pues, una e s u responsabilidad mayor, ¿no? Porque es como ponerle el, el, el, el caramelo en la boca de, del público y si gusta. El entrante, ¿no? El、pues、entrante, sí. Y, y, y engancharlos. Entonces, yo creo que esta obra realmente tiene una pinta maravillosa porque dices teatro gótico con. Vemos aquí un monstruo.、Eh, Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla esta obra, de qué va esta obra. Pues a ver, la obra va de Edward Mordray, que es un personaje de leyenda del siglo XIX, que era un hombre que tenía una enfermedad que poseía dos caras. Entonces, pues nuestra dramaturga Ana de Nevado ha fantasiado sobre este personaje y, y pues ha escrito esta función que habla un poco de, de meterse en la cueva del monstruo, de meterse dentro y ver qué les pasa. A estos monstruos que todos tenemos encerrados en una habitación y acercarnos a ellos y hacerles que salgan a la luz y, y encontrarnos con él. Entonces creo que, que es una historia muy bonita que puede llegar tanto a niños como a mayores. Y, y, y no sé, creo que tiene mucha magia. El montaje está pensado también para que haya momentos de magia, de, de cuentos, momentos de ensoñación. Y no sé, bueno, estamos ahora mismo aquí en la plaza、eh, terminando de mostrar la escenografía, así que nos sé, estamos contentos e ilusionados. Ya está todo montado, bueno, estáis montándolo, esta, esta escenografía en la plaza. Recuérdanos el lugar donde se va a, a, a realizar la obra. Pues la obra se abre hoy a las 10 de la noche en la plaza del ayuntamiento. En el propio ayuntamiento, en la p l a z i c a todos los que conocemos la barrilla. La Ya sabéis que es una plaza bastante acogedora, o sea que, que va a estar muy bien. ¿El, ¿El tiempo, la previsión meteorológica, cómo va? Pues dicen que, que va a ser un poquito de fresco, van、bueno, a bajar un poco las temperaturas, pero que bueno, va, el viento nos va a respetar. Y la lluvia, por supuesto, ya no nos va a dar problema. Así que Qué ven, bien. A venir abrigaditos, eso sí. Eso, bien abrigaditos, con buen calzado y a disfrutar del teatro en la calle, que nos encanta. Esta fórmula nos parece una, una invención muy buena. Y, y bueno, sí, recordar que esta noche nos vamos a encontrar con un monstruo. Yo te quería hacer una pregunta, porque realmente todos tenemos monstruos, lo has explicado muy bien. Pero qué difícil、sí. es、eh, encontrarse ¿no? con ese monstruo, aceptarlo y. y... Es muy difícil. Primero, acercarse. O sea, tener ganas de acercar, eso es porque los monstruos dan miedo, claro. Pero una vez que te vas acercando, te vas dando cuenta que los monstruos también tienen una parte adorable. Y yo creo que hoy vamos a encontrar u n a parte adorable también del monstruo de Mordrey. Coméntanos tu compañía,、eh, de dónde venís, ¿De, de, hasta dónde os habéis desplazado, desde dónde. Pues nosotros venimos de Madrid.、Uh -huh. eh, pues la compañía en sí somos de varias partes de España. Yo en concreto soy de Cádiz, pero soy adoptada de Madrid. Y venimos de allí, estrenamos la función el año pasado en el Teatro Independiente. Hemos estado ahora、eh, la temporada pasada, de enero a abril, en una salita también en Madrid. Y ahora nuestro próximo vuelo es aquí. Después de cuatro meses que llevamos、eh, sin hacer la función, con el monstruo dormido, pues ahora lo volvemos a despertar para Cabanillas. Qué bien. Bendita Maldición es una compañía de teatro independiente. ¿Qué significa eso?、Y、siempre os pregunto lo mismo, porque eso cuando decimos teatro de autogestión da un miedo、eh, tremendo, ¿no? Porque me imagino que pasaréis de todo. Nos pasa de todo, sí, pero eso también es lo que hace que t e e n a m o r e s d esta e profesión. p u e nosotros, mira, el nombre viene de que nosotros nos llamamos a nosotros mismos la Maldición Mordre, a porque es cierto que hemos tenido muchas dificultades. De gestión para llegar hasta aquí, para poder montar esta obra, para poder tener la cena que queríamos, para poder pagar a todos los artistas que han colaborado con nosotros, con las máscaras, con la música, que se ha compuesto una música para la función. Y entonces nos parecía que todo era una maldición y le llamábamos la maldición Mordre. Cuando tuvimos que constituirnos como compañía, pues lo que nos salió fue eso, bendita maldición, porque lo pasamos muy bien, estamos viviendo experiencias preciosas, estamos viviendo muchísimo apoyo de compañeros de profesión y de público. Así que. El teatro es una maldición de alguna manera y nosotros decimos bendita maldición. Esta bendita maldición que os ha llevado hasta traer la obra h a Cabanillas, a disfrutar de, del pueblo, de, en un ambiente totalmente diferente a una sala o a un teatro convencional. Y bueno, y me imagino totalmente. Que... Y, y quería aprovechar para、sí. dar las gracias a todas las personas de este pueblo que están haciendo que sea todo fácil. Cómodo, agradable, está todo el mundo trabajando con nosotros codo con codo, dándonos todas las facilidades para que podamos presentar al monstruo lo mejor posible. Así que muchísimas gracias a todo el pueblo de Cabanillas porque se están portando de maravilla con nosotros y nos están dando toda la atención posible. Y que muchas veces, incluso en el plano profesional, es muy difícil de conseguir tanto cariño tanto respeto por nuestro trabajo. Pues así es, la localidad de Cabanillas es así. Bueno, así es toda la ribera, ya la iréis conociendo porque seguramente que vais a gustar mucho y que otros、sí. ayuntamientos os van a ver y seguramente que os van a querer traer a otras localidades. Estamos convencidos、pues、de、ojalá. eso. Pues Ojalá, estaríamos encantados. Estoy segura de que va a ser así, que va a ser todo un éxito. ¿Y próximos proyectos de vuestra compañía? ¿Cuáles van a ser? Pues ahora estamos un poco a la espera de estar programados para la siguiente temporada en Madrid, pero ahora mismo no podemos concretar nada porque estamos todavía cerrando fechas y cosas. Pero sí, estaremos programados en Madrid y estamos también buscando formas de hacer una g i r a también por España, por distintas comunidades, pero todo eso está ahora mismo en el aire. Va todo como con, con demasiado tiempo. Pero bueno, se podrá ver. ¿Cuántas personas formáis la compañía, Ana? Pues somos siete, porque somos una compañía muy familiar: son cuatro actores,、eh, un ayudante de dirección, la dramaturga y yo, la directora. Pero funcionamos mucho como un equipo. Entonces, aunque en escena veis a cuatro personas, el equipo lo formamos siete. Y todos colaboramos para que lo que se ve en el escenario, lo que disfruta el público. Sea así, hecho por todos con todo nuestro cariño. Siete componentes que bueno, pues que viven del teatro, me imagino, o, o no se puede vivir del teatro a estas alturas. Pues a ver, yo s i te digo desde mi experiencia: yo tenía mucha suerte en esta profesión porque hay muchas labores de esta profesión que me gustan, me dedico a la pedagogía también.、Eh, entonces, yo tengo la suerte de que vivo del teatro, no solo de representar teatro, pues de dirigir, de enseñar teatro, de organizar teatro, de. Pero bueno, se puede, pues estamos en una época que casi es difícil de vivir de cualquier profesión. Entonces,、pues sí. ¿se puede? Sí, se puede vivir el teatro. No se puede ser millonario d <risa> en teatro, pero si esa no es la cuestión, se puede. La gente de nuestra compañía, la mayoría, bueno, se puede decir que todos ahora mismo vivimos del teatro, de alguna manera. La dramaturga, los actores y, y yo, ahora mismo estamos viviendo del teatro, por lo que estamos muy agradecidos y muy contentos. Pues entonces estamos seguros de que bueno, pues que vais a dejar t o d o la piel en, el, en este escenario improvisado de la calle y que vamos a pasar una noche estupenda con este tercer,、eh, la tercera edición del Festival de Teatro Contemporáneo e Independiente de Cabanillas. Muchísimas gracias,、sí. Ana, por haberme s a Gracias a vosotros y gracias a la organización, a Noé y a, y a Juan, porque también han sido excelentes. La verdad, gracias, es, a la verdad es que te、sí. ahorro por darnos esta difusión y este trato y este cariño. Si te parece, Ana, vamos a hacer una invitación a todos nuestros oyentes para que se acerquen. Claro, pues os invitamos a todos esta noche a las 10 de la noche en la plaza del Ayuntamiento de Cabanilla para ver m o r d r e y Canción de Cuna, un espectáculo que os acercará a la cueva del monstruo. Un espectáculo para disfrutar en familia para todo el público que os prometo no os dejará indiferentes. Bueno, bueno, pues ahí vamos a estar. Con esa invitación no podemos decir que no. Muchísimas <risa> gracias.、Eh, gracias a vosotros. Te voy a decir mucha mierda para que vaya todo muy bien. <risa> Muchísimas gracias. Un saludo, gracias. Un saludo, hasta luego, un abrazo. Chao. Tercer festival de teatro contemporáneo, El Gallinero en Cabanillas. Desde el viernes 1 al domingo 3 de septiembre, Cabanillas se convierte en un gallinero. Viernes 1 a las 10 de la noche, en escena Mordrake, Canción de Cuna. Sábado 2 a las 12 del mediodía, Masterclass con Javier Liñeira. A las 7 de la tarde, la obra Cómo Amar al Ministro de Cultura. Y a las 10 y media de la noche se representa Barro Rojo. Domingo 3 a las 6 y media de la tarde, sube a escena El Tren Chimeneo. Del viernes 1 al domingo 3, Cabanillas se convierte en un gallinero. En un gallinero. Tercer Festival de Teatro Contemporáneo de Cabanillas. Estás invitado.